La Asociación de Fiscales de la provincia de La Pampa ha emitido un documento en las últimas horas eh, contestándole un poquito lo, las declaraciones que realizó el presidente de la Unión Cívica Radical, Julio Pechín, eh, al, al hacer referencia a un allanamiento eh, que realizó el Ministerio Público en la municipalidad de Anguil. Para charlar un poquito de este tema estamos con el presidente de la Asociación de Fiscales, eh, Oscar Casenave. Eh, Chacho, ¿cómo andás? Hola, buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien. Eh, bueno. A ver, contanos un poquito. Pechín se quejó bueno. y, bueno, e incluso mencionó que hicieron un circo eh, con el allanamiento. A ver, contanos un poquito. Bueno, eh, entre otras palabras, lo que manifestó, sí. Primero quiero aclarar algo. A ver. Yo no soy parte, digamos, no tengo, no tengo digamos, injerencia en... en en la causa penal que, que vos haces mención. Desconozco mm. cuáles son los pormenores de la investigación y, y por qué se realizó, ¿sí? Sí. Bueno, el comunicado efectivamente sale, eh, como presidente de la asociación de fiscales, lo pusimos a consideración de la, de la comisión de la asociación. Y el comunicado sale un poco en, en virtud de las declaraciones públicas que hace el presidente de la Unión Cívica Radical, eh, tratando de cirquense, de payasesca entre otras cosas, otras descalificaciones, la actitud del fiscal, eh, del doctor Máximo Paolucci, en la intervención que tuvo en esa causa penal específica que vos hacés mención. Sí. Lo que nosotros queremos referenciar, que más allá de compartir o no la medida y defender eventualmente a quien está siendo investigado, porque es un derecho que tiene una persona mediáticamente de hacerlo, lo que queremos dejar en claro, en virtud del comunicado, es que hay límites eh, eventualmente en cuanto a los ataques personales ¿sí? uh -huh. o sea, pilarle payaso y decir quiero a un fiscal porque está haciendo una medida prevista en el código uh -huh. ¿sí? le puede gustar a una persona o le puede gustar a un referente político o al presidente de la UCR pero eso no significa que se lo ataque de, de, de tal manera uh -huh. entre otras cosas, también lo que repudiamos en ese comunicado es también que eh, habla de, no, de que el fiscal es imparcial de no creerle, de que es un procedimiento armado. Bueno, yo quiero brindar un poco de tranquilidad a la sociedad también, como integrante de la asociación y como fiscal, de que todos los procedimientos que nosotros hacemos están controlados por un juez de control. ¿sí? Uh -huh. O sea, hay un juez que garantiza que el procedimiento eh, tenga todas las garantías constitucionales que cualquier ciudadano tiene en el marco de una investigación penal. Uh -huh. ¿sí? En este caso, cuando se hace un allanamiento, eh, piden autorización ustedes al juez. Nosotros pedimos autorización al juez, el juez evalúa cada una de las necesidades, digamos, eh, ¿se escucha bien? Sí, sí. sí. Porque se nos va a llevar el punto. Sí. Eh, nosotros evaluamos cada una de, la, de las necesidades que tenemos, que requerimos en el 100% de los casos, los allanamientos, sí. y el juez evalúa o meritúa si están dadas las condiciones para allanar un lugar. Sí. Eh, esto hay que aclararlo a la sociedad prompteana, porque si no queda como que el fiscal allana, va, hace, deshace. Y la realidad de es que las cosas no es así. O sea, la realidad es que siempre hay un juez que está controlando y que hay varias personas que creen en el proceso penal. Como el defensor que va a tutelar por los intereses de su defendido, el juez controla que no se viere ninguna garantía constitucional. Sí. Y lo llamativo de todo esto, y por eso el comunicado, es que habla del procedimiento, habla de la situación concreta de, de cómo sucedieron los hechos, descalificando eh, a nuestro asociado, obviamente, y a la figura del fiscal Máximo Pabluso. Y es por eso un poco que como asociación nos vemos la obligación, nos vemos la obligación de salir, eh, digamos, a respaldar su, su actividad. Porque está marcada dentro de la ley, básicamente. Claro. Eh, Chacho, en eh, alguna declaración que hizo Pechín, eh, dijo que el Ministerio Público no había actuado de la misma forma eh, con el caso de las facturas truchas, no había allanado las comisiones de fomento. Bueno, ¿Esto es así? mira eh, eso de la crónica periodística, sin cualquier... Mm. Pampeano, Pampeana quiere acceder va a ver que, que se hizo un nuevo procedimiento, no solamente con las comisiones de momento, en un montón de situaciones que se, han, se ha querido recabar información eh, el procedimiento más necesario y útil es el allanamiento, Sin ir más lejos eh, nosotros en eh, Fiscalía cuando necesitamos, digamos, lograr una historia clínica, allanamos el hospital, sí. sin perjuicio de que necesitamos la historia clínica se hace un allanamiento O sea, la, la palabra suena mal, por ahí suena fea suena, feo, suena eh, correcta, pero es, ese es el procedimiento que nosotros tenemos para lograr recabar la información, uh -huh. independientemente de que después esta persona sea eh, acusada o no sea acusada, eso va por otro canal. Uh -huh. eh, ¿El servicio de justicia, o en este caso el Ministerio Público, está al servicio del partido del PJ? Como bueno, dejó entrever. Pues, pues, que eso no es así. Esto nunca fue así a lo largo de, todo, de, todo, digamos, de, todo, de toda la historia del Poder Judicial de la Pampa, esto nunca fue así. Hay personas que trabajan diariamente, que trabajan de manera objetiva, de manera transparente. Eh, todos los funcionarios somos nombrados de acuerdo a un procedimiento que está totalmente controlado por, eh, digamos, por todos los poderes eh, del Estado. Y, y yo tengo que, digamos, como presidente de la asociación, digamos, tengo que salir a respaldar a mi asociado en el emprendimiento de nada, es así. Mm. Nunca nadie en el poder judicial trabaja al servicio de la justicia, es un poder al servicio de, de algún partido. Un mm. poder judicial independiente, óptimo. Y vanguardista, como decimos en el comunicado. No, no hay que, digamos, olvidar más allá de que se comparta o no se compartan las medidas que se toman, porque es obvio que estamos en, en plena democracia y cualquier persona puede decir lo que quiera. Siempre con respeto y la objetividad del caso, ¿no? Más, eh, que ¿no? más que nada molestó el ataque personal a Paulucci. Y más que nada esto es una defensa, obviamente, una defensa del asociado y el ataque personal. Y en sí. general a todo el Poder Judicial, sí. eh, Pali. Porque está innovando entre otras cosas, diciendo que el Poder Judicial es el peor Poder Judicial de la historia. Sí. Eh, y eso yo lo tengo que negar, porque hay mucha gente que trabaja diariamente... Porque, digamos, el Poder Judicial de la Pampa no es solamente la Fiscalía o no es solamente una persona, es todo el mm. Poder Judicial. Y hay muchas personas, inclusive eh, funcionarios, magistrados, eh, empleados, que todos los días trabajan en poder resolver los problemas de los pampeanos y los eso mm. si Es una afirmación que no, no, no, digamos, nosotros como asociación, más allá de defender digamos, al colega y, y al asociado, al doctor Paulucci, en su trabajo diario, eh, también debemos poner en manifiesto y resaltar esto, o sea, no estamos ante el poder judicial de la provincia de La Pampa. Es obvio que hoy, eh, digamos, el poder judicial eh, está siendo observado en la mayoría de las personas, obviamente el poder judicial a, nivel, a todos los niveles, ya sea nacional provincial, sí. eh, y esto, es, esto tengo que recalcarlo de que hay personas, vuelvo a reiterar, personas, eh, que trabajan diariamente de la mejor manera y en lo, en, la, en lo mejor que pueden realizar para solucionar el problema a la gente. Yo lo debo afirmar hoy. Está bien. Eh, bien chacho, no sé si quedó algo eh, no, de comunicado, no, si no gracias. Eh, no, solamente, obviamente, gracias por tu llamado y, y dejar un poco un mensaje de que de tranquilidad a la sociedad pampeana, de que nosotros diariamente tratamos de trabajar, somos seres humanos, obviamente, con aciertos o desaciertos, tratamos de solucionar los problemas y tratamos de estar a la altura de las circunstancias, es obvio. Eh, pero bajo ningún concepto estamos bajo el peor poder judicial de la provincia de La Pampa, como se afirmó, eh, tan livianamente en esa nota periodística. Bien, Clarito. Eh, gracias, ¿Eh? Chacho, que tengas buen día. Dale. Muchísimas gracias, hasta Bien. luego. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Oscar Casenave,